Nacional Rock presenta a. Maximiliano Romero hasta las 9. 93.7. Nacional Rock. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos、eh, aquellos que están escuchando la 93.7 Radio Nacional Rock.、Eh, buenas noches,、eh, Andrea Gianetti en la Operación Técnica, como siempre.、Eh, nuevo programa de Expreso Bongo, ya este, una emisión, una audición caracterizada por la buena música, los malos chistes y,、eh, bueno, algún morcillo más que uno p u e d e decir. Eh, programa insignia de esta emisora, ya en la entrega de los premios Tato, de los ETER, h de, de los Gardel, también、eh, se ha hablado mucho de este programa. Yo, por una cuestión de culto, de,、eh, de cuidado del programa, ¿no? para que no lo anden mencionando tanto, para que no se gaste, para cuidar un poquito este producto,、eh, me negué a todas las notas、eh, en la semana,、eh, mucho llamado telefónico, mucho. Eh, mucho periodista realmente hinchapelota. Sí, sí, sí, sí, sí. Esa gente que te llama a cualquier horario.、Eh, sí, una nota por favor por Expreso Bongo, que es un programa. a Sí, no, mira,、eh, en este momento estamos terminando el año. Prefiero cuidar el producto. ¿Mm? Esto se hace con mucho cuidado. Acá hay mano de alrededor de siete musicalizadores. Hay seis productores, cuatro coordinadores de aire. Esto, esto no es moco de pavo para andar haciendo notas y. Eh, que este, bueno, el nombre del programa salga en publicaciones que realmente no, no son de mi agrado. ¿m? Muchos dirán que bueno, cualquier prensa sirve, mala prensa, buena prensa. Bueno, no es mi caso, soy bastante selectivo. ¿m? Me gusta cuidar las cosas y、eh, después, claro, ¿no? cuando aparece la teca, la papota, ahí bueno, desbarrancamos, mordemos banquina,、eh, nos hacemos pelota, no importa, eso、eh, realmente no importa. Pero mientras tanto, hay que decir que uno tiene que cuidar. el Producto、eh. de todas maneras, agradecemos las menciones de Sebastián Wanreich de、eh, también gente como、eh, Julita Pink que nos nombraron en el, en el escenario.、Eh. Así que, bueno, muchas gracias. Y、eh, bueno, a los periodistas, reitero que en la semana también hincharon mucho. Queremos una nota de expreso bongo. Contanos de este fenómeno. Bueno, tranquilos, tienen que escuchar el programa y、eh, bueno luego ver、eh, de qué se trata.、Eh. Sintoniza 93.7. También está. La página web de la radio, radionacional.gov.ar, en la parte de arriba donde dice、eh, Escucha Radio en Vivo,、eh, seleccionan la parte que dice Maximiliano Romero, ese es mi nombre, y、eh, bueno, pueden escuchar este、eh, programa tan bonito que、eh, reitero, cuando aparezca la teca, ahí sí, ahí vendemos todo, vendemos todo. Si Andrea, bueno, no se quiere pasar a、eh, otra emisora o. No quiere sucumbir ante la tentación del dinero por alguna ideología marxista,、eh, comunista o algo de eso. Bueno, eso, eso se arregla, pero bueno, llamando a otra gente que es、eh, bastante más eh, nefasta. Eh, semana hermosa en la ciudad de Buenos Aires,、eh, una semana tranquila, semana sin ningún inconveniente.、Eh, a ver, escuché mucha gente también que decía. Que,、eh, a ver, decía en un país serio hay huracanes como Sandy. Y este, bueno, después se quejaba por esta imitación de segunda que pasó en la semana con las lluvias, con las inundaciones.、Eh, toda esa gente que bueno, que dice que Estados Unidos es、eh, un país serio se quejó de que、eh, este temporal no haya tenido más、eh, incidentes, porque según ellos, bueno, solamente flotaron un par de autos.、Eh, bueno, esa gente. Eh, seguramente está escuchando este programa, así que le mandamos un beso.、Eh, ¿Alguna otra cosa de la semana a ver que haya pasado?、Eh, claro, la basura, las inundaciones, pero esos son todos temas que、eh, se han tratado en,、uh, en los distintos medios. ¿eh? Esto no es u n televisión registrada, ¿eh? aunque yo agarre las hojas y haga así como. Y, a ver, iba a decir Morgado, ¿eh? ¿cómo me queda el tiempo? Como. Como s u l t z o como Rago, esto no, no es un programa que se dedica a,、eh, a ver qué pasó en, en la semana, que nos cuenten,、eh, a ver cómo tal medio hizo así, o、eh, pegar un archivo viejo con algo que algún funcionario dijo actualmente para ver cómo se contradice. No, no, no, eso no, eso no. Pero bueno, valía la pena ¿no? destacar cómo este, hay gente que, bueno,. Eh, quiere que imitemos a Estados Unidos y, bueno, se quejaba un poco que este temporal no tuvo el éxito que tuvo el Sandy ¿eh? y que, bueno, acá se le dice temporal, ¿eh? que no se le bautiza con ningún nombre. ¿eh? Capaz que、eh, con la nueva ley de identidad de género, este temporal no se quiso、eh, poner ningún nombre. Dijo: m i r a yo soy un temporal, me siento temporal y me quiero llamar temporal. Bueno, a todo esto ya había varios funcionarios que tenían una lista de nombres: Tenían un, eh, un eh, Jacqueline, un Luis Alberto, un Jonathan. Bueno, temporal. Soy temporal y me siento temporal. Fantástico, l e y d e Género. Se respeta.、Eh, tú te llamas como quieres.、Eh, también en la, introducción, en la introducción, en la apertura, mejor dicho, porque esto no es un libro, lamentablemente, había nombrado o había dicho que este era un programa de música, ¿no? s í bueno, ya van más o menos ocho minutos. Desde que Natalia Maderna nos ha dicho las noticias, y es momento de que suene alguna musiquita aquí en n a c i o n a l Rock. La gente de Monstruo, de La Plata, de The Silver, hace un cover de una banda que se pinta la cara, una banda que no tiene nada que ver con esta semana, que nadie fue a ver. Y que nadie, bueno, que nadie fue a ver, que nadie escuchó. Y estoy pisando todo el tema. La gente de Monstruo hace un tema de beso, de kiss. Tú sabes algo. 9, por Nacional r o c k de Ocho a Nueve, Maximiliano Romero, día especial. Aquí en Expreso Bongo, visita de una banda. Eh, de una tierra muy lejana llamada Santa Fe, así que、eh, me imagino que deben estar contentos al estar en una radio aquí de Capital Federal. A ver, es Radio Nacional, pero es una radio estrictamente porteña, así que deben estar todavía alucinados. Con la gran ciudad, deben estar paseando por la valle, por Florida, si、sí, eh, están escuchando en sus celulares, en sus iPads o lo que sea, les decimos que bueno, que ella, ella es hora de ir acercándose a Maipú 555. Primer piso y bueno, empezar a probar sonido, ¿eh? porque si no van a empezar a tocar en Amenaza Nocturna, que empieza a las 21. Y bueno, el elenco de、eh, Mesola, Brancate, La Miranda, eso es un poquito especial y bueno, suele ser bastante agresivo. 4999-0937, el teléfono de Radio Nacional Rock para. Eh, comunicarse si quiere con,、eh, conmigo, c o n con Andrea.、Eh. Quieren conocer a Andrea que、eh, ya está detrás de los controles. Nunca hablaron con ella. Bueno, pueden llamar y、eh, preguntarle cómo anda, cómo, le, ¿cómo viene este fin de ¿Eh? c o m e s un asado mañana? ¿Qué haces? Bueno, Andrea, obviamente, siempre este, amable y eh, atenta. Eh. Así que si vos l l a m á s、eh, Andrea te cuenta todo su fin de semana.、Eh, después tenemos el Facebook. Facebook.com barra Bongo Expreso, con doble S ¿eh? en la parte de eso. ¿Mm? Eh, para bueno, link,、eh, pongas link, f o t o s videos y todas esas cosas. Y después está el Twitter.com barra Bongo guión bajo radio, para que pongas tus comentarios y hagas un hashtag con todo lo que vos quieras, con,、eh, no sé, un hashtag de Maggie Bravi. Otro de,、eh, de Peter Lanzani, alguno de Pauli Peter. También, si puedes meter alguno de Expreso s Bongo, estaría bueno también. Así hacemos un trending topic, que es la única función、eh, que tienen los programas de radio: Es llegar a un trending topic. Nosotros tenemos otra función, además de llegar a un TT, que es pasar música.、Eh. Lo que sonará a continuación. Es、eh, una canción que le da título a un disco solista de un señor, quien lamentablemente ya no está físicamente con nosotros, pero sí su música ha dejado un、eh, legado importantísimo, más que nada en la historia del rock nacional. Estoy hablando del señor Miguel Abuelo,、eh, el que estuvo con、eh, bueno, Abuelos de la Nada, el que、eh, grabó disco en Francia, Miguel Abuelo et Nada. Eso que es,、eh, es una especie de Led Zeppelin, pero con Miguel Abuelo、eh, al frente.、Eh, para que tomes nota, Robert Plant,、eh, del concierto que hiciste, que realmente fue eh, bueno. Eh, tuvo menos, menos rock tuvo de todo. Abrazo, Robert.、Eh, Miguel Abuelo decía: disco del año 84. ¿Mm? Que, eh, tiene temas muy, muy lindos.、Eh, la otra vez ya habíamos pasado Pica mi caballo, el tema que hace con Horacio f o n t o b a Y hoy, como había dicho previamente, vamos a escuchar el que le da título a,、eh, a este disco del señor Miguel Abuelo. Una canción muy bonita, ese, tiene ese tono folk optimista.、Eh, a ver.、Eh, Es una gran canción, realmente no voy a entrar en en otros、eh, detalles, no voy a poner a、eh, adornarla porque realmente se puede defender por sí sola. sí Así como Miguel Abuelo tenía esa fama de peleador, a pesar de ser petizo, ¿eh? todos, eh, a ver, le pueden hacer un documental, una biografía a Miguel Abuelo, uno puede decir, me caía simpático, me caía bien, me caía un poco mal. ¿eh? Lo único certero, lo único objetivo es que era un petizo. Así que, como buen petiso peleador, esta canción se puede parar y con sus、eh, dos brazos mantenerse y bancarse todas las que vengan. Estoy hablando de Buen Día a Día, aquí Miguel Abuelo en Expreso Bongo. Buen día, perro, mujer, buen día, árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, día. Buen día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando: ¡Buen día! A todo lo que pasa. なだせなだせなだせ。 sc he's theres Ds banks siz physicalانj Dios alsnym Copy Cliff Debatte Foreign eben beer Fire metz owej jeg twenty Abe Gotti till our would Zum どう e a p a day. Day, さなさい。 Lo que vino se encuentre, lo que se fue se vaya. Aquí voy yo, el que río y río, b a j o y sobre las vertientes. Aquí voy yo, el que tentó al amigo. Uy, uy, uy, qué hermoso río que sueña en ti, llamando m a n o m a n o El viento Corre, el cuerpo baila, los ojos iluminan, la voz llega y escapa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué t a n toca d a l u z a n í a que hay en tu alma? Ah, el p a del yugo, ah, la enfrascadora jornada. Vendo contigo, h o l d e r l i n e por lo gratis, la bendición etérea. Y olguense las manos serviciales, la tarea del amor, creativo y fraternal. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, buen día. Buen día, día, buen día, buen día. Buen día remanso, tempestad, buen día. Buen día, ruta, muerte, buen día, buen día, día. ¡Eh!、Hey, ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ごめんなさい。Si Buen día, pobre eres si no llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no se reconozca en un odio insensato. ¿Qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada? ¿Y qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo? A a de origen. Sobre tormentosas aguas. Día, día, buen día. Buen día, buen día, buen día, buen día. No nosotros, regocijo del rocío sobre narices espléndidas. No nosotros, elásticos celebradores de deseos. No, no nosotros, bravos napoleones sin batalla. El compromiso nunca ha sido un bálsamo para mí. No, soy de aquí, yo, potro, tenso y me quedo para cantar y amar. マンガの人たちは、この人たちは、この人たちは、この人たちは、この人たちたのの イタタコサイトスケロンセテディオテセラドキュサラレナデイジレラヘンブラコティサダカレイケセヨシテビエラルバリョトゥティエルベセンダリョケロセンガニステ 俺たちの人たちが好きな人たちにとっては、私たちの人たちにとっては、私たちの人たちにとっては、私たちの人たちにとっては、私たちの人たちにとっては、私たちの人たちにとっては、私たちの人たちにとっては、私たちの人たちにとっては、私たちの人たちにとっては、私たちの人たちにとっては、私たちの人たちにとっては、私たちの人 カモスヘラーレン、モタドンタカマ、スペシャドスキロス。 ごめんなさい、ごめんなさい。 Juanita Primera Y del Gire Cruel Yo abestamente Te bautizo, nena Juanita Primera Del Gire Más Cruel Vedet Falopa Y del Gire Cruel Miravent Morris, padre, hijo, father and son, hace del disco Familia Canción,、eh, la canción, justamente, Bedet Falopa. Allá hay una invasión de santafesinos en el estudio Luis Alberto Espineta, de Radio Nacional. Este estudio se llama Luis Alberto Espineta, así que mínimamente tienen que saber que están.、Eh, a ver, que tienen una presión importante、eh, cuando sea el momento de ejecutar. Ahora no hablen, porque esto si no. Hay que garparlo. Está bien, es un bolo. Yo tengo un acuerdo que, pasada la media hora del programa, otros pueden hablar, porque si no, hay que gatillar. ¿eh? O sea, mímica, así, tranquilos, sonrisa, fantástico. La gente de Toponauta, en la próxima media hora de Expreso Bongo, estará aquí hablando, tocando y vaya uno a saber qué más. Tanda. ¿Tenés alguna duda? e s t á s escuchando Nacional Rock? 937 Más que un género. Una actitud. Una actitud. a t u t i t e a r mi amor. Mi amor. <risa> a, a, a, nacional Rock 937. 937. El rock va con vos a todos lados. La tarde,、no interés, no interés, no interés, no、nacional Rock. Te lleva los recitales directamente a tus oídos, desde cada rincón de la ciudad, en vivo y en directo. El rock transpira en cada barrio, todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock, vamos al lugar de los hechos. m ú s i c a en vivo en el s i t i o Total Interferencia. El rock es para todos. Y donde esté, allí iremos. Explosión de información. Nacional Rock 937.、No, no, más que un género. No, no, no. Una actitud. 93.7. Arroba Radio Nacional. Punto gob. ar El mail de Nacional Rock. Estás escuchando n a c i o n a l r o c k 93-7 La Radio de la Generación del Bicentenario Sábado a la noche, 60 minutos de, de Maximiliano, Maximiliano Romero. Romero. Hasta las 9. La, la, la, la, la. メディアン。 Música santafecina, sí, los Beatles de Santa Fe, diría alguien, alguien que no los conoce, por cierto, para、eh, compararlo con los Beatles. Yo los,、eh, los conozco como toponauta, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Cómo Hola, está, Maxi, bien, Maxi. ¿Todo t o o d bien? n bien? Bien, bien, todo bien.、Eh, ya están con los instrumentos acomodados, cual soldados con sus metralletas. Espero que no disparen a nadie, o por lo menos a mí no. Disparar música. Disparar música, sí, algo así, algo、eh, con ese tono.、Eh, poético. Poético, claro. Agresivo, pero hippie a la vez. ¿eh? Te... Y estando en el estudio de Luis Alberto e Spinetta. Exactamente.、Eh, Te、menos. disparo mis canciones. Falta alguna referencia a la luz también. Sí,、eh, al y, alba. Al alba y el vientre. Al, pueden enarbolar toda una, una canción nueva que pueden componer acá ¿eh? con, esta, con este feeling que hay en el estudio de Luis Alberto s p i n e t a Espineta, bueno, ¿cómo andan? ¿Han、eh, venido ya con、eh, Material No? u e v Lo que está sonando es un día marcado. ¿El tema que le da nombre al último disco de ustedes? Sí, disco que ya estamos despidiendo, digamos, porque estamos por editar el cuarto disco, llamado La Provocación. La Provocación. La Provocación. Y bueno, vamos a estar、eh, haciendo un adelanto, digamos, este jueves en el r o c k s i Lip. Ahí en el o sea, barrio de Palermo. En, claro, Niceto Vega 5542. Primero vamos a hacer un adelanto acá. Claro, digamos, eso, también,、eh, en el instante. ¿Ves? O sea, él es el hermano bueno porque él vende un poco este programa. Vos ya te adelantás directamente para, la fecha, para el r e c i t a l Bueno, vamos a.、El、trabaja、eh, para, para el. Claro, bueno,、eh, Bueno, así le va también. Vamos a、eh, presentarle a los músicos, a、eh, los oyentes: el señor Francisco Cantero, guitarra y voz. Buenas tardes. Y、eh, César Cantero. César Luis Cantero. César Luis Cantero,、sí. ¿eh? Bien. Eh, Como tu amado. Como el poeta, ¿no? El poeta de. Menotti. Ah, no, bueno, poeta, bueno. sí, pues yo tengo otra、no, visión. El, arti el artista le decían, no, no s é yo realmente lo digo de otra manera, mucho más hiriente al señor、eh, Menotti. <risa>、eh, su apellido es Cantero, no sé si、eh, tiene alguna relación con el nací... presidente de mi amado club. No. No. No. No. Bueno, bien. Este, bueno, claro, son de Colón, ¿no?、Eh, claro, ¿Con el Bichi、sí. Fuertes tienen algún parentesco? Un amor incondicional. Un amor incondicional. Bueno, ustedes saben que el bicho fuerte、eh, tuvo ahí unos problemas con la FIP, p、eh, Medio, no sé, o lo acusaron de evasor, bueno, no sé, cosas ¿Vos que. ¿Vos tienes una espina d e 98? d Ese e gol que de, lo dejamos fuera de la libertad. Yo no tengo ninguna espina de nada, este, pero dejemos de hablar un poco de fútbol, porque si no, para eso llamaríamos a Mariano k l ó s o、eh, gente que sabe, como este muchacho, el de Paso a Paso, ¿cómo se llama? Que me encanta. Martín Souto. Ah, me encanta,、eh, me encanta, es、eh, muy poco hincha de boca, así que me encanta, me encanta siempre. Eh, ¿Cómo se completa la banda? Están acá los hermanos Cantero, hay、eh, batería. Batería, otra guitarra y un teclado. Y un teclado. Sí, la banda、eh, va mutando, cada... fue mutando a lo largo de los años y el disco que estábamos escuchando、eh, tenía otra formación. Nosotros dos, o sea, bajo y guitarra, somos los que siempre estuvimos y bueno, como el núcleo. La mesa chica. ¿no? La mesa chica o los planta permanente. ¿eh? De después eran todo una especie de,、eh, de pasantes. Contratados claro. De contratados, claro. Una cosa como terminó siendo oasis, ¿no? Por ejemplo, los hermanos en el centro y después alrededor gente que se iba, que tocaba.、Eh. Bueno, pero esta formación la venimos manteniendo hace casi ya dos años y esperemos que siga mucho más porque está buena.、Ah, porque está buena Estamos pasando y, bien.、Eh. Y el resto los contratan a un precio bastante bajo, hay que、eh, decirlo también. A ver, ya、eh, del otro、pero、lado. Es te... que me va a caer la FIP tipo,、no, b i No, no, no, no. Bueno, pueden、eh, establecer cierta triangulación. Vieron cómo hicieron con los pases que anotaban a un jugador en, en Uruguay, pero era de, bueno, capaz que ustedes sacan los otros músicos de, no sé, de los Shakers o otra cosa. Y bueno, esa triangulación <risa> no, se no, terminaba. No. Nosotros, nosotros somos, estamos con, con la FIP. Están con la FIP. Es、eh, toda una declaración para cuando hagan la t a p a de la Roniston. Nosotros estamos con la FIP.、Bueno. Eh, hay gente que ya se alarma por la comparación con Oasis. No, no, no, a ver, no son tan talentosos.、Eh, el hecho de la única comparación es que son dos hermanos y el resto rota.、Eh, todo esto de manera.、Eh, poética. poética. poética, justamente como me、eh, inspira a mí también e n el disco hay, hay una oda a la FIP. Hay una oda a la, a la FIP, qué lindo. Quiero, quiero creer que es como. Estar esos, en blanco se llama el primer tema. Por favor, quiero que sea como esos temas de IES que tienen varias partes. Y, este, por ejemplo, Close to the Edge, que son tres temas. En realidad,、ah. una cosa. About, <risa> <risa> Close to la, the Fib. Claro, Close to the Fib, qué lindo, qué lindo el, el, el rock que cuida los fondos públicos. Eh, eh, bueno, algún tongo deben tener. Decían entonces, están preparando presentación el jueves 15 de noviembre, 23 horas, en, ahí en Rock's l i v e En Rock's l i v e ahí. Este, Podemos hacer, si ¿Sí、hay algún recital en Niseto, al lado. Convocar a la gente, echarlas de ahí y dirigirlas. a l l í、eh, presentación adelanto, ¿no? Digamos. Sí, sí, un, una mojadita de oreja, digamos. Mojadita de oreja, exacto. Y para el que no pueda acercarse, también puede sintonizar、eh, Nacional Rock, que, que creo que algo se va a escuchar, me parece. Algo se, se parece? va a escuchar por ahí.、Eh? Transmisión en vivo.、Eh? Sí, son rápidos para los negocios, los hermanos canteros. Se ve que está cerrado de palabra, no pusieron el gancho todavía, entonces dicen, por ahí se escucha. Eh, el disco, la provocación de Provocation, ¿cuándo la gente lo va a poder、eh, conseguir en estos innumerables locales que tiene la cadena más grande del país de discos? Todavía no está, o sea, falta falta un mes, quizá,、eh, no, un poquito menos. Igual、no. en estos días vamos a estar subiendo algo a, la, a nuestra página que es toponauta.bancam.com d p a modo también de mojadita de oreja, digamos, un, unas aceitunitas, unos m a n i l l a digamos, una entradita, digamos. ¿Te g u s t a ese término mojadita de oreja,、eh, funcionan los boliches? <risa> Usted、eh, no, nada, c l a o Entonces, como no funciona, viene y lo aplica lo acá lo al estudio Luis Alberto Espineta. Bien,、eh, puedo comentar también que ya estamos,、eh, ya fil filmamos un videoclip, un videoclip muy bien. p a s t a m o s las jornadas de filmación, hay que editarlo y todo. Pero la semana pasada fue así que también, como que el disco va a venir, la salida del disco también con la salida del, del primer corte. Entonces, podemos decir que este videoclip es una mojadita de oreja para cuando salga. Podemos cambiar de oro. Es un También, pellizcón, de ah, ah. ¿Eh? pellizcón de cola. O... De、ah, ahí está, ahí ¿Eh? me gusta más. Pellizcón de cola o... Una a cariciada de pelo. Ahí está. Pellizcón de cola o mojadita en la oreja. Usted、eh, decide. El hecho es que esta gente va a estar presentándose el jueves que viene, ahí en Palermo.、Eh, ¿Va a sacar un disco, podemos decir, en febrero por ahí, o ya es tarde? O capaz que sale antes el disco. No, no es, va, va a salir, ahora es inminente la salida de a s inminente. Pasa que, claro, en、no. cualquier momento. p a s a e s t á trabada por cuestiones burocráticas,、Son、cuestiones con, ya, con la FIB. Estamos cerrando un tango con la FIB. t o bueno, por eso están hablando también del de,、eh, órgano、eh, público digo, de, vos, de, ¿sí? de, de recaudación no, para no, ver. Sí, si,、ah, sí. b u e n o bueno, usted. Bueno, por eso, por eso está trabado todavía, porque usted se dirige al delance pensando que es el de, claro, el de la FIB. Justamente. Vamos a escuchar un adelanto de la provocación. Eh, eh, el homónimo. Es, es el una homónimo. versión casi de, de la definitiva, pero está ahí, digamos.、Eh, una nueva mojadita de oreja. O、oh, el p e l l i z c o l a falta el, el barniz final.、Digamos. Qué lindo. <risa> son un sinfín de、eh, eufemismos. <risa> Metáforo.、Eh, esperemos que en el booklet de la provocación vengan sinfín de eufemismos. Las letras, bueno, las puedo bajar a internet o no, pero lo más importante es que vengan un montón de eufemismos.、Eh, vamos a escuchar entonces el, el track 2、eh, del, del CD que está bajo llave. Track 1. No, o sea, es el track 2, el disco que te dimos,、ah. pero es el, el que abre el disco. Ah, ok, ok. Entonces, track 2, ahí, señor Horacio Prado, como tiene usted ahí bien marcado,、eh, va a sonar. Entonces, la provocación, quédense que en cuatro minutitos por ahí la gente de Tomonauta tocando en vivo. スイスあフォーレスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイスイス Ya probaron sonido los muchachos de Toponauta. Comenzará a sonar bonita música aquí en el Luis Alberto Espineta. Tema nuevo sonando aquí. Así es. Se llama El Alien y va a estar en nuestro próximo disco, La,、eh, provocación. la provocación. La Provocación. Bueno, estamos acomodando recién al. Su suena, suena, suena tremendo, diría mucha gente. <risa>、eh, otro tema、eh, va a estar sonando aquí. A ver, no quiero hacer como s i l v i a Chediek y Morgado, que hablan un poquito,、eh, hacer la cosa un poquito más fluida. Ya la gente del sí, otro ya, lado debe、ya. estar. Ávida de música en vivo aquí en el Luis Alberto e s p i n e t a Sigue la gente de Toponauta, le ponen esa especie de broche a la guitarra, yo nunca sé cómo se dice.、Eh, cejilla, <risa> algo así. Transporte o capotastro. Ah, <risa> qué, qué lindos nombres. ¿eh? Una mojadita de oreja a las guitarras en vivo la gente de、eh, Toponauta. Una musiquilla estará sonando. Siga, siga de Pancho la Molina. Bueno, ese fue en un lugar, también va a estar en nuestro disco que está por salir. Y ahora、eh, un par de temas viejos de la banda.、Eh, vamos a hacer una balada que se llama Cospel. Música Eh, no es que、eh, a la gente no le gusta Toponauta y se escuche un solo aplauso.、Eh. Yo, como soy estrella y、eh, bueno, soy como Romay, hago todo.、Eh, bueno, son mis aplausos los que suenan aquí.、Eh, Tenemos tiempo para uno más, uno breve. Nos vamos con mi flama. Con su flama. Bueno, con, ¿Con la de、flama? todos nosotros.、Eh, la gente de Toponauta, este jueves en Roxy Lib. t o c a n 23 horas. Entrada s、eh, eh, anticipada s puede ser, pedir, nos pueden pedir 30 pesos con una consumición. Ah, fantástico. Hay dos bandas más y después hay fiesta, así que está bonito. Completito, completita la cosa. Mojadita de todo.、Eh. Mojadita de <risa> todo, <risa> fantástico. Gracias a n d r e a Gianetti, Horacio Prado, que se ha sumado aquí en esta versión súper sonora en el Luis Alberto Espineta, aquí de Expreso Bongo. Nos vamos entonces con la flama de todos nosotros. Toponautas d e mi flama. Gente de Toponauta, reitero, este jueves en r o x y l i e anticipando la provocación, dijo que va a salir en diciembre. Ahora ya va a estar、eh, en las calles. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, gracias. Maxi.、Eh, reitero, gracias Horacio Prado, gracias Andrea Gianetti en el aspecto sonoro de este programa. Quédense que ya llegan las noticias de la voz de Natalia Maderna. Nosotros nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado a las 20 horas. Chau.